Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo. Analizados desde la óptica de sus protagonistas. Hace unos días atrás, los integrantes de la Coordinadora de Industrias de la Construcción del Este, CICE, eh, fue parte de la firma de un convenio con los integrantes del ZUNCA a 36 meses, en lo que tiene que ver con un acuerdo salarial que en la cantidad de meses está sumando tres años de un acuerdo que está laudado. no es muy común de repente ver un acuerdo a, a tanto a tanto tiempo a tres a tres años sino que a su vez también se firme un acuerdo de estas características a pocos meses de haber comenzado el quinquenio de un nuevo gobierno nacional Para saber algunos detalles de este acuerdo y saber también la situación de la industria de la construcción aquí en, en nuestro departamento, estamos en comunica comunicación con quien es el Secretario General de la Coordinadora de la Industria de la Construcción del Este, el arquitecto Gustavo Robeina. Buen día, Gustavo. Bienvenido. Gracias por atendernos. Buen día. ¿Cómo están? Gracias a ustedes por la llamada. Eh, te agradezco eh, como introducción a nuestra conversación puedas en una breve síntesis contarle a los oyentes la importancia que tiene un acuerdo salarial, un convenio salarial a 36 meses con los integrantes del Zunca Bueno, este primero por la duda, no soy arquitecto soy ingeniero, ingeniero si sí, no en, en, no, no, en, este, en este momento gería, lo estoy viendo no había, en es este momento lo estoy viendo, pido disculpas, pido disculpas no hay problema, eh, si sí, nosotros firmamos el lunes pasado eh un convenio a 35 meses, eh, el cual eh, creo que para la industria eh, es algo muy positivo porque le genera una estabilidad no solo a la industria, eh, de un lado de parte de los trabajadores y también de las empresas, sino también eh, cierta estabilidad para, para, para el resto, este, por lo que genera la construcción. ¿no? La construcción es un Se ha dicho muchas veces, se habla motor, de los motores de la economía, bueno, la construcción es uno de los motores de la economía, eh, no porque, porque a alguien le, le parezca, sino por, por los números que maneja, que, que es un entorno, para, para decir un número, es un 8% del PIB, eh, lo genera la construcción. Entonces, eh, no es un número menor. Eh, cuando empezó todo este tema de la pandemia, la construcción eh, hizo un parate de, de tres semanas, eh, que fueron en realidad dos más una de, de la semana de, de licencia que correspondía, para para para generar todo un, un ambiente de trabajo con respecto a los protocolos a la manera de trabajar y poder otra vez eh, comenzar los trabajos que se comenzaron el 1 de abril y al día de hoy siguen eh, con, con con con con con con su creo creo que a mi parecer con, con un éxito este, muy bueno en cuanto a, a todas las medidas que han tomado los protocolos y lo han tomado bien los trabajadores que lo han tomado bien las empresas al principio pues un poco porque Como todos sabemos, esto cambiaba día a día y sigue cambiando día a día. Pero entre medio todo eso, nosotros generamos el ámbito para, para poder generar un protocolo y poder seguir trabajando para no parar una industria que, que, que tiene una afectación indirecta eh, a muchísimos rubros, porque la construcción eh, abarca no solo las, las obras en sí, sino en lo que son todos los proveedores, como son barracas, como son eh, todas las, las, las otras ramas que tiene la construcción, desde las extractivas, el hormigón, eh, suministro, proveedores y también a todo lo que lo que atrás mueve esa, esa industria de la construcción, que es eh, el consumo, ¿no? que también eh, es, es, es, es una cadena indirecta que, que tiene bastante importancia. Por eso, eh, tener un convenio tres años, el cual no fue sencillo, el cual eh, tuvo varios idas y vueltas, como siempre hemos tenido con el Zunca, pero creo que tenemos una relación que, que yo le, le pondría el nombre de que tiene una madurez eh, y una sinceridad en el... En el, en el en la relación que, que, que ha llevado años, que es desde hace años. La construcción tiene, desde el año 93, cuando hubo una huelga en aquel año, generó los fondos sociales, que son los fondos de la construcción, que, que tienen muchísimos beneficios para, para todos los trabajadores, este, que se mantienen al día de hoy. Este, y eso es fruto de una relación que a veces ha tenido sus pormenores y sus su rispideces, como siempre, porque cada uno defiende, defiende sus intereses. Pero sabemos que todos queremos ir para el mismo lado, Este, por eso llegamos a, a convenios como el de ahora que en general la construcción tiene convenios de, de dos o tres años en general, el pasado fue de 22 meses porque había un temita de, de fechas con, con el tema del BPS que lo pudimos acomodar y este año pudimos generar un convenio de tres años creo que el sector trabajador eh, quedó conforme también porque se hizo un, un convenio eh, con ciertas condiciones de, de, de, de, de, de ocupación de personal y de un mantenimiento de salario real en función a los a los parámetros que se están manejando para los próximos años este que esperemos que se cumplan obviamente y con una con un eh, aumento de la de la de la cantidad de cotizantes eh, para el año que viene y para el próximo que es lo que esperamos Robaina, mucho gusto buen día ricardo almada cómo le va ¿Cómo está, Bien, usted me lo va a confirmar. No sé si este este acuerdo alcanzado con el Juncker es de los que se denomina puente, porque justamente va de aquí a varios años. Pero lo que le, lo que le quería preguntar, este da toda la sensación que da claro. claramente establecido de que acá hay tranquilidad para inversores y empresarios y también seguridades para los trabajadores. En el medio de todo este período, esto se puede renegociar en algún aspecto. ¿Cómo cómo es la mecánica de funcionamiento de este acuerdo? Eh, bueno lo, los convenios que se hacen en la construcción eh, históricamente eh, no tienen eh, no tiene ninguna modificación intermedia uh -huh. lo que se firmó ahí es lo que se, lo que se firma, lo que se respeta a lo largo de, de lo que dura el convenio eh, hay, hay, hay, hay ajustes y cláusulas para ajustar en función a, a, a los parámetros por ejemplo como la inflación este, que hubo en el convenio pasado por ejemplo nosotros empezamos este convenio con un ajuste de un 371 que en realidad Es un ajuste del convenio anterior en función a la diferencia de la inflación proyectada, que era un 5,8, contra la inflación real, que fue un 9,71. Los parámetros que dio el, el, el Ministerio de Economía eran fueron menores a la realidad eh, y se hizo un ajuste, que es esa diferencia, que se agrega ahora a este convenio. Uh -huh. Y después se agregó un 4,2% para el primer año, eh, que es el ajuste del, del, del, de, los, de los 11 meses siguientes. O sea que en realidad... Lo que se firma es lo que se respeta y lo que uh -huh. se cumple hasta el fin del convenio. Eso ha sido siempre en todos los convenios. No hay no hay eh, situación eh, intermedia que pueda decir nos tenemos que sentar otra vez a, a negociar un nuevo un a un convenio. A renegociarlo, no, claro. Uh -huh. No, ya están nosotros eh, en eso es una manera también de darle tranquilidad a todos. Porque si no, firmar un convenio a tres años cuando en realidad en el medio lo vamos a cambiar claro. parecería muy poco serio este, y nunca se hace Lo que sí se hacen son cláusulas, salvaguardas, cláusulas para tener ciertas... Eh, en casos de que surjan eh, situaciones extremas, por ejemplo, en este convenio se firmó que ante una baja de, de cierta cantidad de cotizantes, los ajustes son menores. Y si hay un aumento de cierto valor, eh, el aumento es un poco mayor. Eh, lo cual parecería bastante lógico. Si, si estamos muy mal, no podemos dar lo que se está dando en este momento. Si estamos muy bien, capaz que se puede dar un poco más. Pero eso dependerá de la situación en la que lleguemos en ese momento, pero está contemplado y eso es lo que da seriedad al convenio y, y es una de las tres ramas que quedó para afuera del convenio de Fuente, que fue la, el transporte en salud y la construcción Gustavo y la construcción ya, ya lo cerró Bien, más allá de la situación puntual que genera la, la pandemia toda la incertidumbre que nadie puede dejar de, de reconocer eh, más allá de la importancia de, de este convenio, de este acuerdo, ¿cuál es la, la situación real de la construcción en Maldonado hoy? Bueno, la situación en Maldonado hoy eh, está eh, en, en los últimos cuatro años ha tenido este, ha tenido una caída hace cuatro años y se ha mantenido con, un, con altibajos eh, a lo largo del año que son normales porque Maldonado tiene en ciertos meses crecimiento de, de cotizantes por, por, por ciertos trabajos en particular este pero ha tenido una baja y estamos en un en un en números relativamente bajos de unos cuatro mil tres mil y pico cuatro mil operarios en los últimos años y se ha mantenido bastante constante salvando la, la, la variación anual que es normal se ha mantenido en esa en esa en esos números el, el porqué de eso eh, no se ha mantenido siempre igual porque se sigue haciendo todo lo mismo increíblemente aunque se ha mantenido esos números ha sido por distintas razones que tienen su explicación que los números a veces eh, dicen una cosa y, y, y hay que saber interpretarlos, por eso los números, eh, cuando uno habla de esos 4.000, nosotros tuvimos en el año 2008-2009 12.000, 13.000 operarios, o sea, tres veces más de lo que había ahora, que fue un pico, cuando en el Uruguay había 75.000 eh, cotizantes, y hoy el Uruguay tiene, hoy estamos en 40 y poco, estábamos en 45 antes de la pandemia, bajamos a 41, tuvimos un 10% de descenso de, de cotizantes por todo el efecto de la pandemia, Y la idea es que supuestamente ahora va a empezar a retomar y va a volver a, a, a esos 45.000 eh, con un, a un poquito más de aumento en función de la planta de UPM, eh, que va a requerir 5 o 6.000 personas o 7.000 y va a subir un poco el número. Eh, entonces, con respecto a Maldonado, lo que tenemos es que eh, años anteriores parte de esos cotizantes estaban en otras obras que no son las obras que la gente está acostumbrada a ver cómo son los edificios. Uno piensa que la construcción es edificio. Este, y la construcción es mucho más que eso los edificios eh, para vivienda son un porcentaje de la construcción sumando un 25% puede ser. y después hay un 75% que es, hay otro mundo de la construcción que son eh, desde los puertos desde locales comerciales desde shopping, desde hoteles eh, obra pública vial por ejemplo, caminería hay todo otro mundo de la construcción que a veces uno no lo ve pero suma y suma mucho Y, y, y esa, esa, esas obras en los últimos dos, tres años bajaron, pero también hubo un poco de repunte de algunos, de, de algunas edificaciones, de la parte de edificación civil, de edificios que se ven ahora a la vista y están en Punta Este en, en construcción. Capaz que no con, el, con la cantidad que la gente esperaba, porque creo que se, se, se, se tomaron números que no iban a ser reales, eh, números constantes de personal que la, las obras comienzan con poca gente, después tienen más gente y después vuelven a bajar y eso también eh, capaz que no, no se tomó en cuenta, pero pero el tema es ahora cómo nosotros para adelante seguimos eh, manteniendo esta situación y tratando de mejorarla, ¿no? Hay muchas cosas para hacer para mejorarla y, y para poder, eh, digamos de una manera, eh, contemplar a gente que hoy está sin trabajo, que es la realidad, y que hoy hay gente en la construcción que está sin trabajo. Gustavo o sea, El número óptimo de Uruguay de monte maldonado de, no son los cuatro mil serían los siete mil ocho mil entonces hay que dar las maneras para llegar a esos siete mil ocho mil y poder tener eh, ocupado al, al, al total de la gente no más allá de lo que hoy se está concretando tienen ustedes información en, en la proyección de cara al futuro próximo de que puedan haber nuevas obras por por comenzar por ejemplo ayer hablábamos con el intendente antía de que se está muy cerca del comienzo de del proyecto Cipriani como así también de, de Walter Sainter. Ustedes manejan esa información. Sí, hay, hay varios, hay varios, varios señales de distintos lados eh, para para reactivación. Eh, la intendencia de Maldonado ha ha hecho su parte eh, desde hace un, dos tres años y ahora nuevamente con ciertas eh, beneficios para construcciones nuevas, este, extendiendo algunos plazos después el gobierno el gobierno departamental se ha unido con el gobierno nacional en, también hace dos tres años con el tema de, de los beneficios para grandes para grandes inversiones sumado a, a excepciones y beneficios que genera la junta departamental entonces todos esos esos esas señales eh, muchas se han se han, se han convertido bueno el Cipriani es una de ellas no ha comenzado la obra pero sí ya sí ha, ha, ha tomado todos esos beneficios este, entonces sumando todo eso ahora se volvió a la al, hace unos meses se, se, se anularon un par de decretos de la vivienda promovida que estaban vigentes se, se volvieron a ahí para atrás porque no estaba dando el resultado y se esperaba este, y, y, y, y va a haber una, una seguramente unación en ese sentido para ese tipo de, de vivienda que es una vivienda media pues es un tipo de vivienda media que esperemos que tenga un poco de reactivación hay alguna cosa de, de zona franca hay algunos proyectos más que están envueltas vuelta que demorarán por lo que demoran los proyectos en sí para para concretarse está este tema de, de lo que habló Ola y también hay, hay señales de parte de increíblemente de, de toda la, la, la situación argentina de, de capital eh, que está interesado en invertir algunos en radicar solamente pero pero eso es algo bastante más complicado de lo que de lo que a priori parece ser pero siguen sí invertir en, en capital en, en Maldonado porque es una plaza que al argentino siempre le atrae, que el argentino eh, le cotiza, cotiza para el argentino, este, y, le, y tiene una estabilidad el país que a, a, a través de los años y de las crisis que han habido en distintos países, hasta propio en Uruguay, siempre ha tenido una estabilidad que para afuera, uno capaz que no lo ve porque está acá, pero para afuera no es menor la estabilidad este, que tiene el Uruguay jurídicamente, eh, eh, en, en todo sentido. Eso se puede ver hasta, hasta las propias plantas de, de celulosa, que se han instalado en Uruguay y no en Argentina, también tienen ese componente de estabilidad que, que Uruguay es bueno y hay que mantenerlo, ¿no? Y Maldonado, sobre todo, que tiene una, una categoría que hay que mantener, tiene un turismo que genera mucho ingreso para la Intendencia, para el gobierno. Lo que nosotros tenemos que, entre todos, creo que eh, no perder de vista es hacia dónde queremos ir como departamento, hacia dónde queremos crecer como departamento y no perder lo que Maldonado siempre tuvo, Y, y, y no solo punta del este no porque cuando digo maldonado a veces uno piensa maldonado punta del este pero maldonado tiene muchísimos lugares eh, muy atrayentes pero M punta del este es la más representativa entonces hay que pensar también en ciudad hay muchos lugares donde donde se puede donde se puede invertir donde puede, se pueden generar muchas cosas lo que sí tenemos que tener la la, la, la, la la visión es hacia dónde queremos llegar de parte del gobierno departamental con el tema de el crecimiento de la, de la, de, de, del, del departamento, ¿no? que no, no es algo menor. Eh, hay que buscar soluciones habitacionales para, para la gente de menor ingreso, que es algo que está en el debe, creo que por, por parte del gobierno, este, y creo que el, el, la intendencia también del gobierno departamental puede dar una mano en eso y generar condiciones para tratar de, de generar soluciones habitacionales para gente de, de muy bajos ingresos y no tener eh, las situaciones que hoy tenemos como asentamientos, que, que son todo un problema, ¿no? que genera todo un problema entonces todo ese todo ese trabajo y todo eso que hay que mirar hacia dónde queremos crecer implica también eh, servicios que hay que brindarle a toda esa gente cuando digo servicios es la luz el agua este, la, la, las circulaciones todo eso requiere una infraestructura de, de trabajo que, que también genera construcción no para que hacerlo de una manera ordenada y no perder lo que es mal, lo que fue mal donado y lo que, que tiene que ir siendo no y el tema de la seguridad que es otro otro tema que que se le ha hecho mucho hincapié este que es un tema muy complicado eh, nosotros Este, es un tema que, que a nosotros nos, nos, nos pega directamente porque la tranquilidad de la gente que viene a comprar un talento en parte viene por la seguridad entonces es un punto que bajo ningún concepto se puede dejar de lado ¿no? eh, Robaina, tengo que este, reformular la pregunta que le iba a hacer porque usted acaba de mencionarlo hace algunos minutitos y no me parece un tema secundario yo le quería preguntar Cuánto incide la pandemia que estamos atravesando y no se sabe cuándo termina y cuándo la coyuntura, cuánto incide la coyuntura regional teniendo en cuenta eh, que acá tenemos muchas inversiones extranjeras. Si usted acaba de mencionar este Argentina, la situación de Argentina y siguen habiendo empresarios que en este momento están mirando para este lado para seguir invirtiendo. Sí, sí, sí, claro, sí, sí, sí, sí, Maldonado y Uruguay. Eh... En, todo el Uruguay también, ¿eh? porque uno no lo no ve a veces de Maldonado porque es más, más visible y más turístico, pero hay mucha hay inversión Argentina mm -hmm. en Campos, hay inversión en Argentina en Montevideo, en, en la construcción en Montevideo hay inversión en Argentina, este Maldonado ha captado también inversiones del de lado de Brasil y algunas inversiones europeas que también eh, son muy, bastante puntuales pero pero pero pero aportan, este mm -hmm. en, en la construcción la pandemia lo ha afectado te digo en la cantidad de cotizantes nosotros tuvimos los nos llegaron los valores de hace de, de, del mes de mayo y estábamos en 41 mil diarios uh -huh. de los 44 800, 44 400 que estábamos en febrero o sea tuvimos una baja de un 10 por por lo que por lo que decía hoy que la construcción rápidamente eh, tomó dos semanas de un parate para para para poder eh, reformular todo y ver ver cómo cómo volvíamos a trabajar se hizo eh, en, en, en coordinación con el ZUNCA y con el, con el, con el Ministerio de, de Trabajo y con el Ministerio de Salud Pública de, de, de formar protocolos, de, de tomar todas las medidas y se volvió el 13 de abril a la construcción. Entonces, eh, salvo alguna obra en particular eh, que estuvo detenida en Punta del Este, por ejemplo, Maldonado también, en Maldonado, en, en Montevideo, y alguna obra que tuvo un descenso en, en, en la cantidad de personal que fue por motivos... Eh, económicos y por motivos sanitarios que no podían eh, contemplar todas las situaciones, tuvieron que tener una baja de personal que de a poquito están retomando la actividad y, y volviendo a tener todo el personal este, ha habido un descenso obviamente, pero creo que en los próximos meses con mucha calma y con mucha cautela se va a volver a a, a, a, lo, a lo que estaba anteriormente pero la realidad es que nadie sabe qué es lo que va a pasar, eh, todo el mundo tiene hace dos meses todo el mundo hablaba de que esto será dos, tres meses más y después medianamente estaremos todos encaminados uh -huh. y la realidad es que estamos en, en agosto y mucha gente se pregunta si, si las fronteras estarán abiertas para que vengan el turismo argentino y el turismo de uh -huh. Brasil y si se viene y si será bueno eso porque también eh, uno se plantea que si llega toda esta gente ¿cómo se va a controlar el tema de la pandemia? es lo que nadie sabe pues, esto cambia día a día sí. y creo uh -huh. que la iniciativa más grande que tiene no solo, no solo Maldonado sino que otros departamentos otros departamentos del litoral y costero que, que, que trabaja mucho el turismo, deben tener esa preocupación, ¿no? Bien. Ingeniero Gustavo Robaina, gracias por esta conversación. Por favor, gracias a ustedes. Que tengan un buen día. Muy gracias. amable. Hasta pronto. Frecuencia abierta.